Muy、buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a los oyentes mexicanos de la radio universitaria Anawak Mayap en la ciudad m e d i a Yucatán. Bueno, os tengo que avisar que hoy estoy un poco resfriado y puede que hasta me cambie la voz. Bueno, de todas formas, hoy vamos a A nadar en los magníficos años 60 hispanos y vamos a e n p e d a r con los Ángeles Azules. Que bueno, los Ángeles Azules es el primer nombre que recibió ese grupo que hemos puesto mucho aquí en Bacanal de los Ángeles.、Os、voy a poner una canción que se llama No es para ti del año 1964 de Philips. Y bueno, y también hay que decir que es una cosa muy curiosa mirando por, por internet, que ya sabes que es la forma que tengo yo de comentarme, porque bueno, aunque tengo muchas revistas y muchos libros, si me pongo, bueno, puedo tardar aquí un año en poder hacer un programa. También se llamó The Blue Angels. Ya veis que tenían ese toque extranjero. Bueno, vamos a escuchar esta canción ya magnífica de Los Ángeles Azules. No es para ti. A ver. 私は私のことを知っているときに、私は私のことを知っいるときに、私は私のを知っているときとを知いるときに、私はいるとき私を知っているときに、に、私はは私のて じゃあ、この人はもう一つのことです。 La pí, comprendí que solo yo podía hacer la f e l i Bueno, yo creo que empezamos muy bien en este bacanal y ahora vamos a ir con los Mustang. Y bueno, un tema realmente muy conocido: Telstar. Que la verdad, que la primera vez que sacaron esta versión fue en el año 1963. Aunque el single que os vaya a escuchar, que es t e P del año 1966, de o r l a d o r que es como una especie de bueno. Eh, que sacaron en aquel momento en el 66 los grandes éxitos de, de los Mustang instrumental. Bueno, os voy a poner ya、eh, el, el, este tema, pero antes tengo que h a c e r una pregunta a todos los oyentes de Bacanal, a ver si alguien se acuerda qué programa de radio, Radio Nacional, tenía como sintonía esta canción, porque me está volviendo completamente loco. Que sabéis que podéis escribirme a bacanalmusical.yahoo.es y es que estoy continuamente pensando dónde salía esta canción, esta canción tan famosa de Talestar. Mmm, como cruje. Vamos para allá. Estrella, un tema de Joey Mek. Que bueno, tiene muchísimas versiones en la historia aquí del, del pop rock español. h o y vamos a irnos con la cara B del primer LP del recopilatorio de Algo Salvaje de Master Records. Que ya os puse hace unas cuatro semanas aproximadamente, puse la primera cara. Y vamos a empezar con una banda mallorquina, Los Beta, que nace a mediados de los años 60. Que todas las bandas que nacieron, gracias al boom turístico que tuvo las Islas Baleares, que bueno, os voy a contar una anécdota. Fíjense hasta qué punto tenía atracción、eh, Mallorca y b i z c a Menorca para que viniera gente de fuera. Que tenía un amigo que su padre era igual que Errol Flynn, y fue a pasar un, a principios de los años 60 unos días a Mallorca y le comentaron、uh, que, bueno,、eh, que Errol Flynn estaba por, por, por ahí, ¿no? Entonces él cogió y fue a buscarlo. La cara de Errol Flynn cuando le vio fue algo como diciendo, Dios mío, mi doble. Y estuvieron de fiesta o、pues, se hicieron íntimos amigos en aquel Mallorca sesentero que dio ser una auténtica locura y que lo que le demandaba a la gente los. Los... Acabo de llegar mi amigo Gonzalo, por eso aquí interrumpido, mi amigo Gonzalo de Asbury Park, ya sabéis que es el programa que viene después de nosotros. Pues voy a d i c i r en aquella época, en los años 60, en Mallorca, había una gran demanda de la música que se estaba haciendo en a u e l m e n t o en todo el mundo, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, y por eso en, en, esta, en estas islas había una cantidad de grupos realmente increíbles, fantásticos, como este, como los Beta. Y bueno, voy a poner una canción del año 1977, Regal, Sin Corazón, ya sabéis, de Algo Salvaje. Bueno, a ver cómo suena esto. Sabéis que siempre acordamos. <tose> どうぞ。ブ Bueno, ahora vamos a seguir con, con el grupo venezolano Los Impala, que van del año 1957 al año 1970, que tuvieron una gran percusión en España, porque se a f i c a r o aquí durante unos 3-4 años a mediados de los años 60 y vendieron, la verdad, que muy bien. Son uno, uno de los pioneros del rock allá en Venezuela. ¿no? Entonces, voy a poner una canción que se llama Yo Te v i d e l año 1965, compuesta por Rudy Márquez Edgar Quintero. Bueno, ya sabéis que tengo aquí un botón í n que me hace automático para poder poner. Mira, ahí va, ahí va. Los impala. Ahora vamos con los huracanes y su aún. Bueno, esta, este tema ya os lo puse cuando mi amigo Gonzalo y Arturo me regalaron este este recopilatorio de los huracanes.、Y、pero bueno, vamos a repetirlo aunque esté en esta cara para que lo ponemos todo del tirón. Que ya sabéis que vamos a machacar este doble LP de algo salvaje. Y esa canción está muy bien. Vamos a escuchar ahora、mismo. Aún de los huracanes, esta banda mítica valenciana. a u f Huracanes, todo, todo, todo, todo un tema a esta idea aún. Voy a más con los 5 del Este. Fue una banda balear que van del año 1964 al año 1984. Se puede decir que el grupo、eh, básicamente estaba formado por Juan Fons, b a r t o l o m é o l i v e r José Alba y Rafael Cortés.、Eh, llegaron a editar 20 de p e c y Singles. e s t o es una barbaridad.、Y、bueno, l a v e r d a d que tienen muchas horterillas, tienen muchos singles que son muy muy horteras. Pero vamos a poner esta canción que se llama Protestando de Alba, Fons, de Alba, perdón, de Alba y Fons, del año 1966 de Odeón. Ay, ¿Qué tal suena esto?、Eh? ビーラー Canción que vamos a escuchar a la continuación, antimusical, de un viejo conocido de aquí de, de Bacana Musical de Miguel Ríos. Vais a flipar、eh, esta canción del año 1976 de Sonoply, es cuando recupera su nombre realmente Miguel Ríos porque abandona a Philips y en aquella época c o n Philips era Mike Ríos. Y bueno, os voy a poner así,、si、lo puedo hacer porque yo la verdad que soy muy torpe con el tema de la informática. Pero a ver si en la, la, la presentación que siempre hacemos en el blog de Radio Crash, que podéis visitar absolutamente todos, ahí、eh, tenemos todos nuestros programas en el podcast puestos, voy a hacer, voy a poner. El vídeo que encontré en YouTube de Antimusical de Miguel Ríos, y ya veréis, porque, bueno, os voy a poner para que la escuchéis, porque es una cosa un poco rara, porque mezcla muchas cosas, pero ahí ya veréis que bien que bien que está esta canción de Miguel Ríos, antimusical. 簡単 <cant> Que se oye a todas horas Ya me he cansado de tus manías me has convertido Realmente toda una genialidad, esta antimusical de Miguel Ríos. Que bueno, esta canción fue escrita por Adolfo Weizmann, que era el dueño de Sonoply.、Eh, es un, un single muy buscado por los coleccionistas. Realmente genial, me gusta mucho esa c o m b i n a c i ó n que hacen rol, los rolls, los b e a t e s con los brincos. Y bueno, h a b l a n d o de la música española. Pues sí, sí, hay que escuchar música española como hacemos aquí en Bacanal Musical, muchas veces en inglés. Pero bueno, ahora vamos a seguir con un grupo que se llama, bueno, en inglés, el grupo se llama The Four Winds and the Ditto. Ya veréis que es una banda mallorquina que también, como decía anteriormente, nacieron a la sombra de todas esas salas de fiesta que reclamaban grupos para tocar en inglés. Bueno, esta banda estaba formada por j o s é Luis Corberas, guitarra, José Francisco Masonet, bajo, Eduardo Vidal, dito, voz solista, Y Fernando a a s e t batería y Jaime Vidal,、eh, mito, guitarra.、Eh, van del año 1964 al año 1967, duraron muy poquito, ¿no?、Os、voy a poner una canción que se llama No me dejes vivir en paz. Y a s u e n a Te conocí, te empecé a amar Jamás creí lo que luego pasó Tú sabes niña, mi culpa no fue No me dejas vivir en paz Cuando te acercas comienzo a temblar もう一度、私は私のことを知って e るこ o を知っていることを知っていることを知っ o y ることを知っている e とを知っているこ a を知って e r ことを知っていることを知ってい a c a b 知 bien vivir en paz。<Yeah. S 2> yeah. もうすぐに泣いてるから。 Bueno, vamos a, a dejar las Islas Baleares para irnos a, a Vizcaya con los grupos, los Daikiris y su. Voy a decirlo, están usquera, ¿eh? No reídos de mí. c e r g a i t i k es da guía. De Rodolfo Márquez, Belase,、eh, Belisario, Enrique Quintero. Encontré muy poquito de, de este grupo que sacan esta canción en el año 1968 que está en un EP de cinza. Bueno, voy a ponerlo ya q u é os parece, ¿eh?、A、estos chavales de Bilbao. ¡Hala! ¡Hala! <tose> Que bien suenan los d a i k i r i s que e y esta canción que, que no sé, a mí me parece, me parece muy buena, de verdad. Bueno, ahora vamos a irnos con un plan hortera. Vamos a por el plan horterilla y vamos a irnos con los mismos. Y subo hoy a pintar las paredes con tu nombre del single del año 1969 de Belter. Este trío v a l l o Soletano, aunque uno de ellos era de, de Palencia, y eso es lo que me tenéis que acertar hoy aquí en el concurso del vinilo del millón de euros. Hay que decirme que este trío, eh, los, eh, los mismos, que cuál de ellos era. Valentino, no a Villisoletano. Bueno, os voy a poner ya mismo、eh, esta, este single. Que por cierto, la carátula, no sé quién la hizo, pero mira, la tengo aquí en la mano, os l o voy a sacar. No la podéis ver, pero vamos, el que hizo esta foto, el que hizo esta foto salen aquí los tres miembros de, de esta banda.、Eh, uno pone h s p a n a 6 9 o sea, la ñ no, no, no existe. Otro pone Bitch, bla, no sé qué, Son unas cabezas horribles. Tienen cara de tontos. Bueno, yo no sé. El que hizo esta foto de Belter、eh, sería para no vender. Bueno, pues pongo esta canción ya y después voy a poner una que es muy conocida.、Y、ya está corrigiendo, ¿eh? va a salir. Yeah! Que va a venir a continuación, sí, sí, que realmente es, es muy, muy conocida. Es una canción de Marisol que se llama Tengo el Corazón Contento. Os voy a leer la, la parte trasera del, del single que tengo ahí que pone: vinieron 50.000 discos de Tengo el Corazón Contento. Hay que poner por aquí, que con, con el, el sobre no lo ve muy bien. Un espectacular éxito acaba de alcanzar la estrellita española Marisol con la interpretación del hit del momento Tengo el Corazón Contento, que era una canción de Marito Ortega. Y bueno, aquí tenía 20 años, esto nuestra querida Marisol, que como os dije ya en programas anteriores,、eh, yo creo que todos los niños de aquella época estábamos enamorados de ella. Bueno, voy a poner esta canción para si con esto atraemos un poquitín que venga el buen tiempo, porque hoy está orvallando. Y bueno, estamos todos medio resfriados, como yo está toda la ciudad, porque pasamos e l calor al frío en un pispar. Voy a o n e e s n c Esta canción que es muy conocida, y yo creo que hoy en día todavía en los guates que sin las fiestas siguen sonando. Un、mm, Corazón contenta de Marisol. Si corge un poquitín, este que t á u poco. よってしたいの 僕は私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっは、私にとっは、私にとっは、私にとっは、私にとっは、私にとっは、私にとっは、私にとっは、は、は、は、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 ¿Quién i no quién n cantó esta canción alguna vez? Es increíble.、Voy、todavía en, en las romerías, en la fita, e s sigue sonando este corazón contento de Marisol. Vamos a ir con Rafael y con este tema que ya os he puesto, que es su versión que hace la canción del trabajo e p del año 1968 de Spavox. Y la verdad es que esta canción, a q u í l a interpretación que hace Rafael, me vuelve completamente loco. Es que tiene un no sé qué especial. Sí, ya veréis, ya veréis. Vamos a escuchar.、Mm.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 Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva el río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, v a g r a b a d o sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. dura c a d e n い。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 Realmente genial, Rafael, ahí con esta versión que hace de la canción del trabajo. Que claro, yo creo que cuando era chaval, me acuerdo que ya a principios de los años 70, que la noticia era que, que Rafael había triunfado en la Unión Soviética. Llenaba el b o l s o y lo llenaba, y era algo que aquí nos quedamos realmente fascinados porque me acuerdo que mi padre、eh, se ría bastante de él. e s una cosa que lo veía muy histrónico, muy bueno. Muy, muy raro, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir con los p o s t e r s Una banda de Orense que lograron grabar sus primeros singles gracias al concurso Micrófono de Oro de la Voz del Niño. Y hay que decir que en realidad se llamaban Los Dráculas, pero la discográfica les obligaron a cambiar de nombre. Y vas m o a escuchar esta versión que hacen: un 2 de Luz Roja, que es una canción de One, Two, Free, From Red Slide de la banda 1910 Froating Company del año 1968. Vas m o a escucharla ya. Bueno, amigos, yo les voy a haceros un, bueno, un anuncio que, que tengo aquí. Recorté el periódico La Nueva España hace dos semanas, que nace el sello discográfico español Cabaña, que edita álbumes en vinilo. Y la idea de, de este grupo de artistas es pues, sacar una edición limitada y con los beneficios. Pues、eh, financiarse la siguiente tirada. Bueno, o s alegramos mucho aquí en Bacanal Musical que sigan saliendo discográficas,、eh, que solamente lo hagan en vinilo, porque sé es que somos unos fans de este tema. Y bueno, yo voy a hacer una cosa que habitualmente no suelo hacer. Anteriormente pusimos ese tema de los pósters, que es una versión. Yo os voy a poner la canción original de 1910 Frogit Company, One, Two, Free, Red Light, y a ver qué os parece con respecto a la versión que hacía los pósters. Esta es la original, ¿eh? ya veréis. Música Que se cortó así de improviso porque hice un poquitín de trampas y en vez de ponerlo en vinilo, os lo he puesto en. Por internet, luego pasan las tramposas que nos pilla enseguida. Bueno, para terminar este bacanal, que hoy vamos a hacerlo un poquitín más corto que otras veces, en unos 5 minutos, os voy a poner un tema de un grupo que acaba de sacar ahora un LP: El Sol de Primavera, Los Huespedes Felices, por c l i f n f o r c Records, otras discográficas que también sacan en vinilo. Y voy a poner esta canción: Llueve, que es una banda que ya lleva dos décadas haciendo música y la verdad que hace música muy interesante. Además, elegí esta canción porque tiene un toque sesentero. Bueno, despido a todos vosotros, d e s e a Mejor, que habéis pasado un buen rato en Bacanano Musical y aquí en Radio c a r a s 105.0 de la FM.